fumigirocano y que no tiene nada que ver. Bueno, me callo. Que ¿Con iba quién? No, no, no tiene nada. Que ver. ¿Con déjalo, quién? déjalo, déjalo. Con qué no, Joseph. Ya ya que lo has dicho, te has metido un en este tiempo. Ya me he puesto el en el berenjenal, no. pues, pues claro. nada, nada, que me cano, me cano, me cano. Vale, en vale. Fin, vale. Eh, Ese es digno de mí, eh. eh sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, me viene que viene la Pedroche eh, y nadie más puede decir una cosa así. <ríe>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 Bueno, pues... Eh, eso. <risa> eh, a ver, criptobulling, cripto, criptobedding... Bueno, cripto, es una empresa... O bodas críticas, que también puede ser eso. Wedding, ¿eh? wedding. sí, es, wedding. es una empresa que, formada por una, serie de, por una serie de psíquicos que se dedica a predecir tendencias de las criptomonedas pues para, para los inversores, ¿no? Es decir, una serie de psíquicos que ofrecen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 eh y de un dólar, perdón, y de ahí, uy, y, de ahí y de ahí para arriba y de ahí para arriba, es decir, oye, de ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer Sí, solo hace falta tener una jeta, claro, eh, te claro. suscribes, luego a, la única a ver capacidad a, a, ¿a es la que se necesita. Oye, pues, esta empresa que se sepa tiene actualmente 20.000 suscriptores.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 con esta cantidad de lunas y esta cantidad de planetas, algo que tiene que haber. Y aunque sea una osos los, uno de fría, los sitios, fría uno de los, eh, una vida fría. De, pero de los mundos que tiene esa posibilidad. ¿Te sí imaginas que aterrizo aún y bajan pingüinos? Pero si es cierto que, por ejemplo, eh, Júpiter,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 la ciudadanía española va ir a una farola es... junto al Bernabéu oye, lo que pasa es que, es que si no te sale metas que, con que no levante la acá. cabeza Por favor, pobre que favor, hombre, que, que además respeto. tenía experiencia demasiado, ¿eh? que le podía haber pasado algo evidentemente, no, no, yo he visto pegarse unas cuantas de esas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 Y cinco balongas. ¡Ay, qué bueno! Los españoles son unos cachones. ¿no? <risa> Ahora que os lo mandamos para ahí, para que lo disfrutéis. Oh, Ay, oh, ¡Qué oh. barbaridad! Mm. Bueno, Todos pues, con no. la estelada haciendo reverencias. Oye, yo, bueno, yo Párate, creo todo que el, el Palmar sería un discutiendo lugar... Discutiendo entre la Almudena y el Pardo. colin es Si nadie se le había ocurrido la idea del Palmar de Troya. Yo lo del claro. Palmar lo veo, porque sí, es que además es que el, el recinto, sí, sí, si lo habéis sí. visitado, sabéis que no se puede entrar.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 Sí. No, es que al los nostálgicos ya están dentro. Bueno, me, me sí, es, que es que ya están. Bueno, pues ya está, porque se quedan ahí con él. Claro. Oh, magnífico. Sí, sí, es una opción estupenda, ¿eh? <risa> bueno, bueno, pues va a ser estupendo. Y va Creo ser... que el presidente Sánchez, que nos estará oyendo, sí, ya puede tomar nota. A mí lo sí, sí, de la, la Sagrada Familia. <risa> bueno, <risa> nos ha llegado al alma. Sí. <risa> Desde lo malo es que es. 13 votos y el 13 con la... <risa> bueno, no sé. Bueno, el que lleva 15,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 Pero luego llega un momento pues sí, que dices... Ya, ya mi hijo, cuando le acompaña a llevar a las notas, me dice que, que no, que no me ponga a su lado. Fíjate, <risa> fíjate, fíjate. Imagínate. Fíjate. Eh, eh, eh, eh, he sido todo para él y ahora no me quiere y ahora ni ya que le nada. acompañe a Y eso claro. todavía no tiene un, una, una novia que, que se haya la fija de toda vale, la vida. ¿eh? No, cuando bueno, la tenga, bueno. imagínate. Pero sí es cierto que llega un momento en que, aunque no lo queramos, empezamos a decir las frases. Empezamos a comportarnos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 Por una serie de objetivos geoestratégicos. ¿Cómo cambias eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combinas la competencia geoestratégica y económica, que existe y existirá sí, siempre... Sí,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 Sí, porque, coñe, os, os habéis coñé. venido al futuro, eh, que es el presente, porque estábamos hablando de los mayas, y aunque eh, secundo palabra por palabra eh, todo lo que ha dicho Miguel de la cuestión actual, sí me gustaría hacer una reflexión al estudio de estos eh, científicos de la Universidad de Austin, porque el eh, muestreo que han tomado es del siglo I al siglo XI,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 Pues convertido en una estrella mediática, claro, esta semana ha tenido mucho trabajo concibiendo entrevistas y ha dicho cosas muy, muy interesantes. Él... El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 Pues estás igual que yo, somos muy femeninos Sí, yo también Yo seis es un milagro ya No, yo seis sí, seis muero si Una no, cosa si no, es seis. lo que se duerma Otra cosa es lo que se necesita Otra cosa es lo que te deja la vida Pero cada vez sí, cada vez yo me noto que Aunque teniendo tiempo me despierto Normalmente la vida deja menos eh, que la necesidad En eso consiste la vida en Estar y bueno Sortear un poco al destino